Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El senador Daniel Lovera, uno de los dirigentes espiados ilegalmente por los servicios de inteligencia macrista, dijo en Radio Kermés que cuando supo que estaba en esa lista, se sorprendió, sintió bronca y temor. Sorprendido uno le agarra enojo que esté pasando esto en un estado democrático, mucha impotencia este, que esto esté pasando, eh, pero bueno, pues, ojalá que se llegue rápidamente al fondo de la cuestión y todos, todos los que tengan responsabilidades este, y que hayan sido no solo el, los ideólogos y los responsables de ejecutar, también los, los cómplices para que esto pueda suceder en un estado, en, en, en una democracia, porque lo que hace es realmente eh, rompe la institucionalidad de, de, un, de una república. La Municipalidad de Santa Rosa trata el presupuesto y el secretario de Hacienda, Pablo Echeveste, aseveró a nuestro cronista de exteriores que uno de los objetivos es combatir la especulación inmobiliaria. Básicamente la modificación del Código Fiscal en algunas cuestiones que tienen que ver a una política de eh, tratar de que la tasa de Baldío de inspecciones no edificadas eh, se cobre de una manera distinta para tratar de ir en contra de la especulación inmobiliaria. Es de una decisión política que tomó el intendente. El presidente del PJ Mendocino, Guillermo Carmona, admitió la necesidad de ponerle un freno a la obra Porte Suelo del Viento hasta que la Pampa y el resto de las provincias que forman la cuenca aporten su acuerdo. Un camino es, es eh, victimizarnos y decirnos. A los mendocinos no nos quieren, el gobierno nacional nos quiere jorobar. Eh, otro camino es ver realmente qué es lo que está pasando y por qué está pasando, a ver si lo podemos resolver. Lo que está ocurriendo en este momento es que hay cuatro provincias, es lo que ha dicho el presidente, que manifiestan objeciones al proyecto suelo del Viento. Yo no le voy a dar la, la razón a esas provincias, estoy con los argumentos de Mendoza pero sí creo que se ha generado, se ha hecho mucho para generar esta actitud de resistencia de esas provincias, especialmente de La Pampa, pero no solo de La Pampa, también muy fuertemente de Neuquén, de Río Negro. El club Médanos Verdes está a punto de caer en concurso preventivo y evalúa una reducción salarial, lo confirmó en Radiocracia el delegado gremial Fernando Torres. Yendo a los números reales del club, el concurso preventivo es casi, casi inminente. Eh, pero bueno, nosotros lo que tratamos de, de, de buscar es el apoyo por ahí, que, que yo sé que una, hay un apoyo de gobierno importante, que el gobierno va, va a acompañar en esto, entonces entre ese apoyo, los de ANSES y, y un poco de la parte humana nuestra, llegar a, a acuerdos para no caer en ese concurso, que hoy por hoy es, es inminente. En su columna de cada martes, Cintia Alcaraz ilustró acerca de la disputa entre abolicionismo y reglamentarismo después de que el Gobierno Nacional incluyera a la prostitución en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Nuestro país es abolicionista, nuestro país ya tuvo registros de prostitutas, me, me, me parece muy importante empezar a investigar, incluso que no se quede con mi palabra quien está escuchando, y que empiece a investigar de verdad, que empiece a ir a las fuentes de autoridad que eh, representan eh, la, la mirada abolicionista y también la mirada reglamentarista para comparar discursos, para profundizar en esos discursos.